varios años igual contame tranquila y, eh, yo estuve en... ¿cuánto que estás anotada en el IPAV? Eh, sería 2007 pero estoy como 2012 y ahora me saltó los papeles de marzo 2005 eh, soy nativa de acá no, tranquila, tranquila, estamos teniendo una charla tranquila yo sé que es un momento complicado anoche la pasaste acá también Yo terminé de la, salí de la facultad, igual llegué a mi casa un ratito, porque yo estoy estudiando, universidad Y bueno, aparte, eh, la branca que por ahí te da, es que eh, trabajé bastante en política. Me metieron la casa, quedé... Yo dormí ahí atrás, embarazada. Entregué papeles, denuncié 20 casas, tengo... Bueno, Y aparecía en una sola y ahora la vengo peleando eh, bueno la sigo luchando por los chicos eh, mientras los hijos ¿sí? tenemos seis mientras van pasando la edad de lo van sacando pero yo tengo eh, una nietita y un nieto también en mi casa así que y bueno lo que queremos es que venga el gobernador que venga él directamente porque Yo tuve contacto con él cuando hicimos la, eh, bueno, la campaña. todo Para la foto todo bien, pero que venga y ponga la cara, porque somos sencillas, no somos de hacer quilombo, solamente queremos nuestro techo como nos corresponde. Y bueno, hay muchos acomodados, porque mucha gente conoce, no, conozco yo personas que también están acomodadas mal, y como siempre en la política... Son 30 casas para los políticos y van a acomodar con los, con los mismos políticos. A cada político le dan 5 casas y ponen la secretaria, ponen el hijo de la empleada y así. Esa es la bronca de que uno ya conoce cómo viene todo esto. Y hay chicas que son de 22 años, eh, creo que no pueden hacer ya... Eh, Nacer y al año que ya tenga su hijo, ¿entendés? Porque no, no, no, no da nunca. ¿Y se van a quedar acá? Esa es la decisión. Sí, eh, vamos a quedarnos. Hasta ¿Que, que no tenga... salga alguien del gobierno y le dé una solución? Nosotros queremos que venga Berman y que ponga la cara antes que se vaya para Pico. Que baje de la oficina, eh, de acá no nos vamos a mover y bueno... Si está para la campaña de Sergio estuvo anoche y ahora se hace en pico, que toda la gente estuvo apoyándolo ahí, como nosotros hacemos la campaña también lo apoyamos, ¿quieren los votos? Que venga acá, que muestre la cara y bueno. Bien, bien. bueno muchas gracias. Bueno, este, ahí escuchábamos, Sebastián, otra de, de las historias de las mujeres que están aquí acampando en casa del gobierno, que le están exigiendo...